Lo que más me interesa ahora es que no se sientan como unos bichos raros. Hay que incluirlos, hacerlos sentir de verdad bienvenidos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu idea? Bueno, algo tengo en mente. Buenos días. Buenos días. ¿Pero qué pasa por acá? No durmieron bien. ¿Les resultaron incómodas las camas? No, al contrario. Eran muy cómodas. Por eso queríamos seguir durmiendo. Bueno, pero esto no es un hotel, ¿eh? No están de vacaciones. Vinieron a Auradon para aprender, ¿no es así? Eh, sí, obvio. ¿Para qué sino Totalmente, sí. Para eso vinimos. No, no tenemos ninguna otra razón para estar acá que esa aprender es nuestro único objetivo no queremos hacer otra cosa el que hayamos venido no tiene nada que ver con querer robar nada no tiene nada que ver con ninguna está muy ansiosa por aprender buenísimo igualmente no es todo aprender acá más tarde Hay una práctica de fútbol. Jay, me gustaría que juegues en nuestro equipo. Ayer vi que tenés una banda de energía. Soy fuerte como una roca. Pero nunca jugué al fútbol y no sé si me interesa. Seguro que te va a gustar. Toda esa energía ahí bien acumulada, eso se puede convertir en algo muy bueno, ¿eh? Y ustedes, chicas, mal, sé que sos una gran artista. ¿Quién te dijo? No, no me lo dijo nadie. Vi que pintaste en la pared de la entrada. Ups, ¿no se podía pintar? Y en realidad esas cosas las hacemos en el edificio de arte. En papel o tela. Como mucho, pero en las paredes no. Pero igual, no importa. Vi que dibujabas bien y pensé que te gustaría tomar algunas clases de arte. Y sacarle toda la diversión. Era una idea nomás. Y vi... Sé que sos una gran costurera y tenés un gran estilo, obviamente. Tengo que pedirte que me ayudes con algo. ¿Con qué? Después te muestro. Bueno, nos veo más tarde, ¿sí? ¿Qué piensan cuando les digo la palabra bondad? ¿Alguien? Bueno. Empecemos con un pequeño cuestionario como para ver en qué nivel están, ¿sí? A ver. Si alguien les da un bebé que llora, ¿qué hacen ustedes? A, ¿lo tiran al piso? B, ¿lo encierran en una torre? C, ¿le dan una mamadera? O D, ¿le arrancan el corazón? Y B? ¿cuál era la segunda? Oh. ¿Algún otro? ¿Mal? Sí, le doy una mamadera Muy bien, mal Sigamos con la siguiente A ver Si encuentran un frasco con veneno A ¿Lo vierten en el vino del rey? B ¿Lo usan para pintar una manzana? C ¿Lo entregan a la autoridad que corresponde? Depende ¿Para quién sería la manzana? ¡Ay, no! ¡Shane, mi amor! Mamá, necesito que me firmes esta autorización. Chicos, esta es mi hija Shane. Shane, ellos son los cuatro chicos nuevos. A ver... ¿Quién te dio esto? ¿El profesor? No, no, no, no. Esto está mal. Yo no puedo autorizarte a irte tan temprano. Te perderías el taller de química. A ver, chicos, ya vuelvo. Tengo que resolver un temita. Chicos, ¿están pensando lo mismo que yo? Sí, ese vestido es más antiguo que el de la madre. No, no eso. ¿Que aprovechemos la distracción para ratearnos de la clase? No, no. ¿Qué les pasa, muchachos? Concentración. Es nuestra oportunidad. Esa chica... Shane. Shane. Ella nos va a conseguir la llave. ¿Vos decís que ella la tiene? No sé si la tiene o no, pero estoy segura que no la puede conseguir. Solo tenemos que convencerla. Perdón, eh, me olvidé unos libros. No los molesto más. Tranquila, no lo molestás para nada, Jane. Qué hermoso nombre, Jane. Gracias, permiso. No te vayas. Perdón, no quise asustarte. Eso es lo que... nada... Pensé que quizás podríamos ser amigas vos y yo. La verdad es que me siento un poco sola acá. Aunque ahora que lo pienso, vos ya debes tener miles de amigas. No, no creas. ¿En serio? Yo pensé que como el madrina es tu mamá y es la directora del colegio... ...y ni mencionar tu propia... personalidad. Yo preferiría ser linda. Vos tenés el pelo genial... Mi mamá me corta así desde que tengo 5 años. ¿En serio? ¿Te gusta mi pelo? Tengo justo la solución para tu problema. ¿Y qué les parece? wow Está hermosa. Sí, sí, se parece al perrito de Audrey. ¡Ay! Eh, genial, te queda muy bien, Jane. ¿De verdad les gusta? La verdad... Ustedes no son tan malos. No sé por qué todos hablan así de ustedes. Bueno, es que no nos conocen, ni a nuestros padres. ¡Ay! ¿Te pusiste triste? No, no, no. Perdón. Me emocioné. Es que en pensar en nuestros papás, que ya están viejitos, solos, en esa isla, sin electricidad, ni luz, ni comida... ¿No tienen comida? Bueno, algo de comida hay, pero poquita. Y con gusto feo. ¡Qué horror! Pero bueno, ellos cometieron errores, pero están arrepentidos. Solamente quieren salir y contemplar el mundo. De verdad, qué injusto todo. Pensar que podrían salir con la llave de la isla. ¿La la llave de la isla? Sí, pero está en un museo, en el salón de acá al lado. Y nadie puede agarrarla sin permiso del rey. Ah, mira vos. Bueno, yo, yo puedo tratar de convencerla a mi mamá. Sí, sí, sí, gracias, gracias. Chau, chau, chau, chau. ¡Chau! ¿Escucharon eso? La llave está en la sala de al lado, que es un museo. ¿Será esta puerta? Está trabada. ¡Jey, te necesitamos! ¿Qué, ¿Qué quieren decir, eh? ¿Por qué les parece que puedo abrir la puerta sin la llave? ¿De qué me están tratando? ¿Podés o no?